Bueno, en principio eh, las medidas del día de hoy van a ser decididas en la reunión que tienen en un rato nomás el señor Presidente con el Gobernador de la Provincia, el Jefe de Gobierno, de manera que ellos van a tomar las decisiones y van a comunicar las medidas. Lo que yo eh, eh, les puedo decir en base a tu pregunta es que es muy importante Eh, eh, a partir de hoy empezar a trabajar intensamente y es lo que estamos haciendo desde el gobierno y vamos a entablar este diálogo con la ciudadanía porteña hay que trabajar en sostener eh, el descenso de esta curva y completarla y sobre todo trabajar para poder prevenir mitigar eh, o disminuir el potencial eh, rebrote en la ciudad de Buenos Aires ya sabemos eh, el continente europeo nos ha enseñado qué es lo que pasa con esta enfermedad Cuando, cuando uno pierde el control, pierde la voluntad de cuidarse y sobre todo pierde las políticas públicas. De manera que nuestra agenda a partir eh, de estos días va a ser justamente trabajar intensamente en sostener la situación actual, terminar de completar la curva y sobre todo trabajar el plan integral de la ciudad para mitigar, para evitar, para eh, disminuir el daño de un potencial rebrote que naturalmente va a significar... Eh, comportamientos sociales en términos de cómo nos vamos a cuidar y cómo vamos a hacer nuestra vida cotidiana siguiendo los cuidados personales y, y sociales, cómo vamos a seguir intensificando las políticas públicas que hacen al, la investigación epidemiológica, el rastreo y el testeo, cómo vamos a cuidarnos de los, las superdispersiones de la enfermedad, los famosos supercontagios, dónde están, cómo son, qué podemos hacer cada uno, qué puede aportar cada ciudadano en el día a día para poderlos evitar. Y, por supuesto, trabajaremos en evaluar cuando tengamos los resultados la fase 3 de las vacunas y eh, ver eh, qué grupo de la sociedad es el más correcto, el correcto para vacunarse y en qué con qué metodología y con qué velocidad hacerlo. Estos son los componentes que nos van a ayudar para el cuidado de los próximos meses. A los fines prácticos para la ciudadanía, para no ser de esto una descripción técnica solamente teórica, en la ciudad digamos, la, la, el aislamiento significa el tener que solicitar permiso para un conjunto de actividades y, y, y de acciones de la ciudadanía eh, en la Ciudad de Buenos Aires, permisos que ya han sido dados en la enorme mayoría, de manera que el pasaje a DISPO, que es el distanciamiento, a los fines prácticos eh, no va a significar grandes cambios para la ciudadanía. Eh, eh, lo que es importante que van a decidir hoy es cuáles son eh, los agregados eh, a, a las actividades sociales, culturales, eh, económicas y personales que vamos a tener en este periodo, esa va a ser la diferencia y seguramente eh, el Presidente, el Gobierno el Jefe de Gobierno lo comunicarán a lo largo del día de hoy.